Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Karen Pastrana estará en Santa Rosa el 28 de septiembre. Participará del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Entrevistada en Radiocracia sostuvo que el arte tiene que ser intervención política y que hay que construir redes para enfrentar la represión y el hambre esperanza, creo que es una generación que hizo un montón que, que, que sobre todo retomó las riendas de, de, de, del debate y de ponerlo ahí como al tope de todo ¿no? eh, quizás mujeres más como de mi generación digo que, que venimos un poco atrás estamos como en una etapa de sanar un montón de cosas y de tomarnos el tiempo para sanar y las pibas están luchando por hacer visible todo esto porque se, se discuta y un otro tanto de gente, de, de mujeres y de militancia feminista, intentando llevar al, a los lugares donde, donde más necesario aún, que es en los barrios y, y, y como hacer esa militancia ahí bien, bien adentro, ¿no? donde existen otras problemáticas, donde existen este, otros planteamientos sí, y, y, y otras necesidades. Cetera anunció para mañana una jornada de luto y paro general por el fallecimiento de las dos docentes de Chubut. Claudia Calderón, dirigente de Utelpa, sostuvo que adhieren al paro y exigió que no haya más muertes por luchas salariales. Nosotros estábamos en comunicación con Cetera, que realizó una, una reunión de urgencia debido a la situación. Y bueno, la, la verdad es que una vez más los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la educación, los maestras eh, pagan con la vida eh, una, un reclamo totalmente justo, por eso creemos que la gravedad y los responsables políticos tienen que, que estar eh, pagando por esta situación y creo que la medida de fuerza es algo totalmente necesario, pero más allá de eso y más allá del impacto que pueda llegar a tener la medida, denunciar eh, en todos los medios posibles la situación por la que está atravesando Chubut, que es eh, pura responsabilidad del gobierno provincial y también de, de un gobierno nacional que eh, se borró totalmente de la escena política y que no se hace responsable de estas situaciones que se dan en provincias que obviamente están pasando eh, por una gravedad económica e institucional eh, altísima. Ciara Romero es una niña de 11 años que padece hidrocefalia. Tamara Castellano inició una venta de rifas solidarias para ayudar económicamente a la familia, ya que se encuentra internada en el Hospital Fleming. Bien, ¿en qué lugares se puede acercar la gente? Sí, estamos acá en Gentili Torres de las Tiri, Bien. en Despensa San Nicolás. Bien. Eh, hay en Lutherkin 1475, Verdulería. Bien. Lutherkin y Andrada. Llevaron otra sala nueva, 1825, creo que la dirección. Bien. Eh, bueno, el barrio era San Juan. La ayuda por ahora es económica, todo lo que se recaude va a ser para estos sí. padres que están con Sierra en Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, sí, Bien. sí. Sí. Bien. sí, tratamos de hacer algo medio así corto porque necesitan la plata ya, Bien, obviamente. Claro. Sol Riscosa y Caro Bergonzi, integrantes de Manada, visitaron los estudios de Radio Quermés. Este fin de semana se presentará el grupo platense La Joda Teatro con su proyecto teatral Brasita Perro Chagualo. Además de la obra realizarán un conversatorio y un seminario intensivo de introducción al teatro. Y Van a venir este fin de semana con Brasita Perro Chahualo, que es una obra acerca de, de un tema que, que, nos queríamos, en el que nos queríamos adentrar, que es la inmigración, el trabajo clandestino... Son dos, eh, dos inmigrantes de, de algún lugar de Latinoamérica, dicen ellos Que están encerrados en un sótano produciendo zapatos Y viendo a ver si pueden mejorar su vida Ese es como el, el argumento de la obra Y es lo que está permeando en toda la, la propuesta del fin de semana claro. Porque el viernes, previo a las funciones, va a haber un conversatorio En el que los chicos y las chicas del grupo van a contar un poco Cómo se metieron en este tema, cómo lo llevaron a escena Cómo este tema, a, al margen de que, de que tiene que ver con lo teatral, tiene que ver con, con otros colectivos, haciendo otras cosas en otros ámbitos y tratando los mismos temas. Uh -huh. Entonces la propuesta del viernes es un conversatorio en el CIPREN acerca de estos temas como para empezar a mover motores para el fin de semana. Eh. Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su columna habitual del portal InfoHuella.com con toda la actualidad del Oeste Pampeano. En el oeste te cuento que en Santa Isabel, el sábado pasado, al cumplirse 78 años de la muerte de Juan Bautista Bayroleto, el municipio hizo un monumento y lo hizo a Bayroleto arriba de un caballo cursando, eh, saltando un alambrado con la bandera argentina. Estuvieron presentes Juana y Elsa, son hijas de Bayroleto, viven en la provincia vecina de Mendoza, se llegaron hasta siesta hasta Santa Isabel Y te cuento que también estuvo presente Laurentina Inós, quien es la tenense de 102 años, ahijada de Bayroleto, Estuvo presente en este acto, estuvo muy, muy emotivo, mucha gente.